Cuando bajó, se, se fue a esconder al a r m a n i o mágico. Esa fue una verdadera, y como no estaba, c o s i g u i e r o n entrar al armario. Automáticamente se t e e r a s t r o m a r o n Al techo no había más agujeros. Cons, y Reinen de, decidió taparlo. Luego se asustó y le lanzó hielo a Luna y al profesor.